Bueno, vengo a visitar una gran compañera, una amiga, eh, Marisa, que es una, una intendenta extraordinaria, un, una gran eh, hacedora. Eh, yo vengo de, de Lomas de Zamora, trabajo con Martín Isaurralde hace muchos años y gracias a la amistad de Martín, con Gustavo, con Marisa, los pude conocer y la verdad es que conocí el, el, el amor que tienen por su pueblo, por su ciudad, por el distrito y los dos, tanto Marisa como Gustavo, incansablemente, lo hemos encontrado tanto en lugares provinciales como nacionales, siempre ellos gestionando por por su cánulas querido. Y ahora que tengo la responsabilidad de presidir la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y que Axel me pidió que haga recorridas por diferentes distritos para poder interiorizarnos de la situación de cada uno de los municipios. Hablábamos con, con Marisa y me invitó muy gentilmente a venir, así que muy contento. Estuvimos charlando en el municipio, conversando sobre la realidad eh, provincial y, y distrital, visitando el Canula Fútbol Club que, que ascendió, que es un orgullo para, para la ciudad. Soy muy eh, futbolero, así que seguí Vimos ahí los, los partidos finales, sé que tanto Marice, Gustavo y todos los vecinos de la ciudad estaban muy ansiosos con, con ese desenlace, conociendo las canchas maravillosas, así que me llevo una camiseta de regalo, muy contento, y bueno, sí. pronto vendría a jugar. Hay un gran equipo de la provincia de Buenos Aires, entre el gabinete y diputados tenemos un gran equipo y estamos dispuestos a venir a jugar un amistoso, amistosos, después sigamos perdiendo por mucho, hacemos mezclado y comemos una asada una excusa para divertirnos un rato. Y volviendo al objetivo del encuentro, eh, ¿con qué idea te vas en cuanto a Cañolas? Bueno, la verdad es que Canula está hermosa, está... Ay. Siempre uno que, que viene a Canuelas es un, es un lugar eh, maravilloso. Eh, se respira otro otro aire. Hay un gran trabajo de, del municipio y es un lugar que, que entusiasma. Me parece que, y lo planteaba un poco Axel y lo hablaba Marisa, me parece que el, el desafío que tenemos en la pospandemia, la vacuna ya es un horizonte, está entre nosotros. Vimos hoy cómo escribían a, a vecinos y vecinas que se estaban notando en la página web cuando toda esta pesadilla de coronavirus queda atrás. Me parece que hay que eh, recuperar el, el microturismo, que es algo que le da mucho valor a la provincia de Buenos Aires y en eso Canuelas tiene muchísimo para, para crecer. Digo, como vecino de Lomas, que hemos venido fin de semana a, a, a comer algo y a pasar el día, me parece que es una ciudad estratégica en la provincia y que tiene mucho para crecer que nada, tu observación al raíz también del Nodo de Té, que lo conociste también a la entrada, uh -huh. y también eh, cómo ves eh, de acá más el fútbol en Cañuelas, que es muy importante. La verdad que lo hablaba con Federico, orgullosa de nuestro Club Cañuelas, desde su ascenso que es histórico, y con una comisión y un equipo que ha hecho todo a pulmón, así que trabajando y, y también comprometiéndonos desde el Estado a acompañar y a fortalecer el deporte, que es una herramienta de inclusión y lo tienen muy bien trabajado este, este equipo y esta comisión. Hemos hablado de proyectos educativos y de inclusión, no solamente para los pibes de cañuelas, sino también para los pibes de los barrios, así que sumarlo también a las escuelas de fútbol deportivas que tenemos y avanzar. Para nosotros es el deporte es la herramienta de inclusión y que no solamente potencia a nuestros pibes, sino que también... Los hace protagonistas en las familias, vemos a los padres eh, acompañarlos, así que vamos a, a estar y orgullosas, muy pero muy feliz como cañolense de este ascenso de nuestro Cañuelas Fútbol Club.